Comienza un nuevo programa de Radio Vaga de Totas. Forjándonos. Hablemos del soñar, para empezar, permítanme analizar, cortar, concatenar, pegar... Sentir el sentido de dicha frase a la hora de rimar Abordemos la historia del tiempo y el sueño abierto No hablo de sueños dormidos La revuelta, quieras o no, es el signo del humano Pues todo humano en cierto modo está oprimido Estado sin pueblos frente a pueblos sin estados Radio Vagadatata Radio Vagadatata